más Bruno que te veo muy muy concentrado bailando. Madre mía. <ríe> Parece de minué Estás sí. bailando el minué con David sí. David Zurdo es nuestro invitado Uno de nuestros invitados esta noche Ya lo saludamos, ¿eh? David Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de estar aquí como, como siempre Encantadísimo, vamos Oye, sí. que Leonardo es el protagonista de tu nuevo libro, ¿no? Sí, sí, sí Es, un, es una biografía un poco peculiar, digamos Porque tiene una parte que es la, la que, digamos Hay que recoger siempre en una biografía, ¿no? Que son los datos, los hechos, las vivencias habituales Pero luego, pues he intentado darle un... Un toquecillo un poco más de cierta investigación y me he puesto en contacto con personas que me podían dar una perspectiva también un poco diferente de del personaje. Y bueno, intentando sacar alguna conclusión, siempre de un modo muy modesto, como es obvio, y, y un, un libro que además está orientado con un lenguaje para sobre todo para, para también llegar al público más, más joven. Leonardo da Vinci el genio detrás del genio Uh -huh. Un genio que tú dices y explicas en el libro, una persona atormentada, una persona solitaria, hay que, eh, tiene que irte un poco mal para ser un genio, ¿no? Yo o tener que, un sí. poco sentimientos de ese estilo. Eh, a nadie que le vaya maravillosamente, a nadie que sea feliz, a nadie que esté sonriendo todo el tiempo, a nadie que sea eh, maravilloso, porque la maravilla es, es falsa. Pero cuando, sí. es, cuando eso es auténtico, hay cosas buenas y cosas malas. Siempre, también. siempre hay ese, esa, esas oscuridades, esas sombras y esas luces, ¿no? Pero que Ocurre hasta en, fíjate, quizá os sorprenda, en mundos tan extraños hasta como la Fórmula 1, ¿no? El Niki Lauda recientemente fallecido, decía que cuando era muy feliz pero estaba peor, o sea que al final Sí, sí es verdad. Sí que hay, hay algo de eso no siempre, ¿no? Eh, y Leonardo... No que te motivas más, ¿no? Cuando las cosas te van mal es como que le quieres sacar más, para, más el, para el arte, desde luego, para la creación artística sobre todo, la esa pasión que está muchas veces relacionada no con el dolor mmm, no siempre, pero muy a menudo sí. el desamor, todo esto, pues tiene tiene mucho que ver en la creación artística curiosamente. El caso de Leonardo, desde luego tiene que ver con esto, por supuesto pero también con otras eh, peculiaridades o rasgos de su personalidad que, que, bueno, pues yo leyendo y documentándome y preguntando y aprendiendo para escribir precisamente el libro, eh, hay cosas que no conocía, que no que no sabía que eran así, que me han sorprendido mucho. De esa, de, esa personalidad de, sobre todo de la época, por ejemplo, en lo que él se estuvo formando como artista o, o después. No, digo de su personalidad, de sus rasgos sí, sí, sí, personales, sí, sí. De, lo, de cómo era él por dentro desde prácticamente siempre, ¿no? Una persona muy, muy fría. Muy fría hacia los demás, pero a veces muy muy cálida, muy encendida en la parte más interior y que tiene rasgos que que, que bueno que son co coherentes totalmente con la personalidad, por ejemplo, psicopática. Lo cual no quiere decir, porque cuando se dice psicópata siempre sí. parece que suena como un asesino claro, o algo claro. así. No, no, no, pero sí una persona que es capaz de sentir por dentro para sí misma, pero no tener empatía con, con los demás. Y eso en muchas ocasiones no en los aspectos le pasa. No, puede ser, pero también. su obra ¿eh? su obra su obra, por ejemplo es... La introversión se da muchos eh, grandes genios y él era bastante introvertido también. Sí, sí, era muy introvertido tenía, gustaba mucho a los demás el trato con Leonardo, pero no. él no le gustaba tanto el trato con los demás, curiosamente sí. ¿no? o sea, y... la gente como que no le sí. gustaba estar en constante relación Sí, eso es, o sea, huía un poco, un poco de ello, ¿no? Hay, hay ciertos detalles de su juventud, sobre todo, que pueden haberle llevado a esto, pero probablemente también está en la esencia de su carácter, hay un momento en el que él llega a escribir incluso que cuando no, o sea, cuando guardas todo para ti, hablaba del sentido de artístico, científico, de, de pensamiento, de, de creación Eh, pues uno es suyo totalmente y si lo da pues ya lo comparte pero no, no, yo no lo interpreto en un, en un sentido egoísta sino en un sentido de que realmente eh, para profundizar en algunas cosas hay que hacerlo quizás solo ¿no? de y todas es formas Leonardo también tenía sueños eh, tenía anhelos, eh, tú lo cuentas en el libro ¿qué podemos decir en decir de ese mundo futuro y perfecto? el mundo perfecto que deseaba Leonardo bueno pues cosas eh, que yo creo que, que no pudo desarrollar en su día porque él primero me gustaría decir que Dentro de sus propias consideraciones, se, el, lo que él pensaba de sí mismo, el, el ser pintor era la última, la última, la menos importante para él. Siempre le añadía aquello de, además, soy pintor. Uh -huh. lo, lo, primero, más... lo primero que era la ciencia. La ciencia, sobre todo, basada o, o directamente relacionada con la mecánica, con el desarrollo de máquinas ya sean máquinas de guerra, que también desarrolló como otro tipo de instrumentos mucho más pacíficos bueno, y positivos yo recuerdo una exposición que voy a ver que fue a ver, eh, no sé dónde me la encontré de, de paso en, en Italia, creo que era sobre el honorado da Vinci, sobre la creación de máquinas que había hecho máquinas para la guerra eran terribles, eh, terribles, terribles algunas Porque incluso, le, le encantaba hacer daño o las máquinas, era para hacer daño bueno, ¿no? yo creo que, hablamos de alguien que está el, a caballo no, entre no el siglo XV Claro. Claro, o sea, y, y pero claro. pero las máquinas eran terribles ¿eh? Pero muchas eran de defensa Hay algunas que son de ofensa, evidentemente no de, de guerra activa, vamos a decir Pero muchas eran de defensa Y luego estamos en una época en la que, claro eh, eh, Había que trabajar para ciertos personajes poderosos Que en las repúblicas italianas, pues como era obvio Tenían prácticamente guerra un día sí, un día no claro, Que eran los nobles correspondientes Que claro. tenían ahí que defender sus propios territorios claro, Los esforza, por ejemplo, César Borgia Dos de los de los que fueron beligerantes, muy beligerantes digerantes y además pues mecenas de, o empleadores de de Leonardo da Vinci pero dentro de lo que es la parte mecánica muchas de las cosas que él diseñó es curioso pensar que pues, esto que se dice siempre ¿no? de alguien se adelantó a su tiempo la mayoría de las veces nadie o sea no es cierto, no se adelantó a alguien a su tiempo sino lo que ha hecho es avanzar, avanzar dentro de su tiempo, pero yo creo que con Leonardo sí se puede llegar a decir que se adelantó a su tiempo, porque Muchas de las creaciones, con el tiempo precisamente, se ha visto que él no las pudo desarrollar porque carecía de dos cosas esenciales, que son ciertos materiales, por su ligereza o resistencia que no existían en su tiempo, y también eh, fuentes de energía, o sea, los motores, vamos a decir. Eh, por ejemplo, el helicóptero... Porque él, por ejemplo, el avión no llegó a comprender realmente cómo funciona un avión. No lo llegó a comprender. No quiere decir que no lo hubiese llegado a comprender con el tiempo, pero no lo llegó a comprender. Pero el helicóptero bueno, sí. Bueno, estamos en 2019 y no se comprende ni siquiera lo que ¿eh? <ríe> Sí, no, no. Pero, pero la base, digamos, de la forma de larga sí, sí, lo, sí. lo que produce, ¿no? Es una ironía. ¿eh? Claro. <ríe> <ríe> sí, que no, ya, que algunos tuvo, algunos no que tuvo esa visión preclara, pero en cambio del helicóptero sí. Exacto. Si, si hubiese tenido... Motores potentes y otros materiales, yo estoy convencido de que en unos pocos años hubiese desarrollado un helicóptero viable y con esto muchísimos otros eh, inventos que en su momento no eran posibles, eh, intentó desarrollar incluso autómatas habéis hablado antes de la inteligencia sí, artificial sí, sí, sí. ligada muchas veces con el tema también de la de los buenos androides vamos a decir porque el convertir la inteligencia artificial a, además en algo que se parezca a nosotros también es una pretensión futura ¿no? y, y él ya intentó también hacer su, su, sus trabajos con autómatas que eran capaces de estar programados que es una cosa muy interesante no eran simplemente ruedas dentadas de como un reloj que hacían una función y ya está sino que dependiendo de lo que se les introducía en un vamos a decir un sistema de entrada como pueda ser de un ordenador pero mucho más eh, antiguo pues eran capaces de hacer diferentes cosas ¿no? entonces todo esto eh, lo que sobre todo a mí me da la sensación es que Leonardo eh, quizás no fue el, el, el número uno en muchas de las cosas que tocó, porque había otras personas que evidentemente, o posteriores, que han sido tan importantes o más que él, pero es que tuvo una visión completamente global de lo que estaba en torno a su, digamos, a su tiempo, que podía mirar y que podía comprender, y se adelantó mucho a, en muchos aspectos, desde sí, luego de tocaba la tocaba todo ahí. tipo de cosas, de hecho también incluso hasta las ciudades, ¿no? Sí, Intentaba sí, sí. muchísimo mejorarlas, darles como una visión no sé, más productiva, Más de futuro Más, más eh, limpio todo también Bueno, él, él crea en el siglo XV Un modelo de ciudad Que tiene peatonal la parte superior Y la parte inferior con túneles Para el transporte de mercancías O de personas o lo que fuera Los edificios los proyecta eh, escalonados Para que todo el mundo pudiera tener una terraza Bueno, pues esto lo hace Leonardo Cuando todavía no hay atascos si bueno, sí había atascos en su época Pero eran muy suaves, muy leves eh, Parece que se estaba estaba pensando en nuestra época en la que realmente las ciudades, por contaminación, por muchas cuestiones, necesitan tener zonas peatonales, pero que también es verdad que se necesita poder transferir mercancías o trasladar a personas, y esto quizá pues, eh, pues se podría ver pensado, o seguido, el modelo que Leonardo ya dejó hace cinco siglos. En Leonardo da Vinci, el genio, el genio genio, este libro que ha publicado David Zurdo en Anaya, eh, se pueden encontrar, entre todas otras informaciones, eh, también la relación que tuvo Leonardo con su padre y con su madre. ¿Qué podemos sí, decir de ello? De su, de su madre, muy poco. Es casi todo especulativo, plausiblemente especulativo, pero no es eh, histórico, porque se sabe que se llamaba Catalina, que no estuvo presente en su bautismo porque eh, era de una clase social inferior. Eh, su padre, Serpiero, eh, era notario, era de una familia de notarios, y lo acogió como hijo legítimo. Sí, porque tenía muchos hijos el, el notario. Luego, luego tuvo muchos más, sí. sí, sí, era un hombre de grandes apetitos, vamos a decirlo, <risa> en todos los sentidos. Y es verdad, sí, muchas esposas, eh, se casó muchas veces, pero no dejó a Leonardo porque en aquella época tener un hijo ilegítimo no era nada feo. Se acogía y hasta lo que pasa es que logró lo que sí que no podía seguir, la carrera que tenía el padre, que era ese notario. Por eso, al final el padre consigue que entre en la, en la Academia de, del Verroquio, ¿no? en Florencia, y se hace artista. Y artista y mecánico y creador de todo tipo de sistemas. Pero la relación que tiene con su madre, ya digo que es, prácticamente no la conocemos, vivía en el mismo pueblo, probablemente tuvo algún contacto con ella, aunque fuese un poco lejano, pero con el padre sí, sí tuvo mucho contacto. Con el padre llegó a ir a Florencia, lo acogió también otra de las esposas de, de su padre, y, y la verdad es que se preocupó por su, por su educación. Le hizo estudiar, primero con un maestro, que prácticamente le echó porque le hacía preguntas incómodas, Leonardo mm. le preguntaba cosas que no sabía responder, y luego ya en el taller, de del Berroquio. O sea que realmente el padre, aunque era diametralmente opuesto en personalidad al hijo, al menos sí que se preocupó mucho por, por darle la educación que, que el chaval, por, por toda la brillantez que demostraba, pues merecía. Uh -huh. Esa es la relación que tenía con su padre con su madre, la madre ausente, el padre presente. Eh, no lograron hacer eh, una persona que fuera tampoco eh, especialmente como ellos. Eh. Siempre mantuvo Leonardo una independencia personal muy grande en todo. Y parece que incluso se salía, eh, porque también la educación pues era como también un poco como ahora, ¿no? Eh, se quiere meter unos eh, cauces eh, morales y éticos, eh, morales, eh, fundamentalmente, eh, y más en la Italia, entonces, eh, tan dominada. Si ahora está dominada por la religión, entonces eh, mucho más, ¿no? Muchísimo más, claro. Él tuvo, de todas maneras, la suerte, un poco anterior, antes de ya los estudios reglados por llamarlo de esta manera, tuvo la suerte de tener a un tío suyo, a su lado, que era eh, una especie de eh, lo que se llamaría hoy un nini, O sea que ni trabajaba, ni estudiaba, ni hacía nada. Y toda la familia decía que era un desastre. Pero, lo que le gustaba mucho era observar la naturaleza. Y eso se lo inculcó a Leonardo. Sí. Leonardo le tuvo mucho cariño durante toda su vida. De hecho, fue el único que al final, bueno, pues le ayudó en los últimos momentos de ya su ancianidad. Y, y, y, y, y siempre, digamos que o, Por lo o pues, el, que el tenemos, mini que, se convirtió en un Toddy. En Toddy, efectivamente. Claro. O sea, le transmitió quizá lo más importante que recibió Leonardo, sí, sí. que luego utilizó durante toda su vida, que era el querer observar la naturaleza y comprender cómo funcionaba todo, eh, incluido las fuerzas, por supuesto, el agua, el, el aire, y también el ser humano como una máquina más de la naturaleza y luego ya eso sí que cuando Leonardo ya empieza a, a tomar contacto con pues, por ejemplo la Academia del berroc y todo esto, lo que decías Bruno efectivamente eh, ahí ya hay un, mm, eh, una influencia muy grande de la iglesia católica, mucho mayor que, que hoy, quizá en Italia no tan acusada, aunque estuviese el papado allí, mm. como podía ser por ejemplo en, en España pero sí que es verdad que todo eso estaba presente y, y era algo a, a tener muy en cuenta porque no era una cuestión solo moral, es que era una cuestión legal Claro, la iglesia tenía poder, en muchos aspectos, sobre la vida de las personas. De tanto que, que incluso con lo, con la cantidad de gente que les contrataba, ellos, había momentos, a pesar de contratarles y tener siempre trabajos con estos señores, que llegaban a pasar realmente penurias. Sí, pasaban penurias porque, bueno, depende también del artista, porque, por ejemplo, Miguel Ángel llegó a ser rico. Yo creo que fue el primer artista rico, rico. Pero... Era un poquito tacaño también. Mucho, ¿eh? mucho. Sí, sí. Y vivió mucho también. Pero bueno, el caso es que Leonardo era muy lento trabajando. Tenía fama de que dejaba las cosas a medio terminar. Entonces también... Claro, a veces, eh, y luego el, el erario de los diferentes estados italianos, que a veces eh, lo que hacían era trucos, como por ejemplo, pues eh, a lo mejor el Ludovico el Moro en, en Milán, pues de, de decía vas a pintar esto para el refectorio de Santa María del Gracie, pero lo pagan ellos. Mm. Eh, pero claro, lo pagan ellos, pero... Eh, ¿y cómo podemos decir que no? Que, o sea, que había también unas luchas ahí, porque, porque el dinero se gastaba sobre todo en temas bélicos, y también... Obviamente, aquellas eh, fastuosas cortes que gastaban mucho dinero en fiestas, y al final los artistas a veces tenían sueldos altos, pero no los llegaban a cobrar, o los cobraban muy tarde, o en el caso de Leonardo ya no solamente los cobraban tarde, sino que a veces le denunciaban y tenían que pagar, porque, claro, no entregaba los, los trabajos, ¿no? O se cambiaba de ciudad y entonces debía un dinero porque no terminaba un encargo todo esto a Leonardo le Lastro pero él vivió toda su vida bastante bien, ¿eh? tuvo suerte tú has sido, hemos mantenido la primera conversación que hemos tenido has estado con nosotros, has escuchado sobre ética para las máquinas eh, sobre el tiempo que estamos viviendo, ha cambiado totalmente, es importante que alguien como tú eh, nos dé una opinión, porque tú has sido durante 12 años, eh, has estado en la Junta Directiva de Cedro de los derechos eh, de autor de los Eh, escritores, eh, y es importante saber cómo está afectando al mundo de la escritura, al mundo de la literatura, al mundo del periodismo, al mundo del papel, este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves eh, tú? Eh, sí. Porque tu brillón es importante al respecto. ¿no? En varios aspectos puedo, puedo opinar, porque eh, hay uno que es el puramente tecnológico, que con la erupción del, del libro electrónico y, y, y, y de la era digital, Lógicamente eso a, para mí ha generado algo muy positivo, que es que leer se facilita, uh -huh. el, puedes llevar 100 libros o mil libros en un solo dispositivo que pesa muy poco, que las baterías duran muchísimo, o sea que se lee muy bien, yo desde luego soy un gran defensor del e-book. Pero también como defensor de los derechos de autor, esa es la parte en la que nos ha perjudicado, claro. de una manera que, que no es de recibo, desde luego, porque la propiedad intelectual está por encima del soporte que se utiliza para transmitirla, y la voluntad política depende de los de los estados, eh, pues en España ningún gobierno, ninguno, de ningún color pues se ha mojado demasiado en proteger los derechos de autor. O sea que estamos otra vez en el tema de las legislaciones que siempre van como un paso por detrás. Eh, yo, yo creo, yo, que yo voy a ser a exacto, exacto, yo voy a ser un poquito más, eh, porque en el fondo, en el fondo todo esto perjudica al creador de cultura y yo creo que una de las razones fundamentales eh, que mueve al que manda y al poder es ir en contra de la cultura. Sí, pero fíjate Bruno, estoy de acuerdo contigo, pero solo en parte, y te digo por qué, porque siempre, y es verdad, se apela a que la cultura hace mejores ciudadanos, claro. personas más libres y, y, personas menos, que sumisas, deciden, y menos sumisas. Pero, cual... pero en Alemania, en 1933, sí. gana Hitler las elecciones en un país que es el más culto de Europa, mm. el más avanzado de Europa y el más civilizado de Europa. O sea que, el, al final los humanos yo creo que tenemos una irracionalidad interior que está por encima incluso de lo cultural sí, Pero desde luego, nunca lo que dices, se ha hay. leído tanto como ahora en Estados Unidos, que se lee muchísimo y sin embargo han elegido de presidente al tío este que va sí, andando, Austria, a no sé qué peluquería Austria ¿no? hace poco, sí, ¿no? sí, Tuvo, sí. es uno de los países también más cultos de Europa y estuvo a punto de ganar un partido neonazio, o sea, es que claro. es por eso digo que a veces pero, pero sí que es verdad que eh, los políticos se suelen mover En contra de lo que debería ser, pero se suele mover porque más votos... Como el voto no, no, tiene, no es como una manzana, que puede ser más rica o menos rica, el sí, voto sí, es sí. igual. Entonces, si hay más personas que prefieren la piratería, van a mm. votar más. Esto es duro, pero es que es un hecho. Es cierto, es cierto. No es por una cuestión ni ética, ni de derecho, ni nada por el estilo. Es simplemente porque votan más personas que prefieren que los libros se piraten. No puede ser que... Eh, también el, el sistema en general. ¿Ha pensado que con el e-book eh, se sustituía al libro de toda la vida y no se ha fortalecido la convivencia sino la sustitución y al final es un que hay con Bueno, de eso también hay algo, porque de hecho, por ejemplo, durante mucho tiempo el libro, creo que eso ha cambiado, si no me equivoco, eh, eh, ha cambiado, pero el IVA del e-book uh -huh. eh, era mucho más alto, era el, el IVA normal, vamos a decir, sí. mientras que el de un libro era el 4%, era un IVA reducido. No tiene ningún sentido. El soporte no cambia, insisto, lo que está dentro del, del, del libro. Y creo que cualquier persona que valore la literatura, la, o, mm. no solo la literatura, sino los libros en general, es decir, los libros de ciencia, de conocimiento, de todo tipo, lo que valora no es el objeto ese decorativo que tienes en la... que también, que también es bonito, pero lo que valoras es lo que está dentro. Y lo que está dentro es como si te lo cuenta alguien al oído. Un, un Por ejemplo, un audiolibro sería, sería lo mismo. Pero sí, sí es verdad que el... el digamos, la tecnología aquí ha adelantado al... ...esas leyes que deberían haber llegado... ...para regular algo... ...que pensaban que iba a tardar más... ...y quizá ha irrumpido... ...porque irrumpió de pronto ¿no? ...y todo el mundo iba con el e-book... ...y ya digo yo soy un gran defensor del e ...lo sí, utilizo sí. muchísimo y me encanta ¿eh? ...sobre todo para libros por ejemplo descatalogados... ...es maravilloso. Claro, eh, eh, yo conversaba y dice... Eh, ...es que este tiempo con esta tecnología... ...con estas posibilidades... ...ha permitido que tú puedas eh, coger un libro... ...editado en, en español... ...pero en México que jamás lo llegarías a conocer si no llegas a ver. Pero, o sea, no, a es claro, muy, no, claro. No, no, no podrías tenerlo. Claro. O, o una obra, por ejemplo, que está en, en dominio público y que tienen, por ejemplo, a nuestra disposición, pues la propia Biblioteca Nacional, otras instituciones, que no tiene más que descargarlo, es claro. libre, es libre de uh -huh. derechos. Lo, lo, lo, lo, vamos, lo introduces en el ebook y ya lo puedes leer, ¿no? a veces como obra de consulta, como obra de, de estudio, como obra de lectura puramente, ¿no? Pues esto es algo que, que se puede recuperar gracias al, al ebook. book y también eh, tenemos que decir que te hacemos esas preguntas porque Como director de la revista que leer eh, durante mucho tiempo, además hay una revista referenciada en el mundo de la literatura en España, ¿no? Sí, sí, ahí estuve hasta el año 2017 mm. y la verdad es que es cierto, la labor principal, por lo menos yo que me, me propuse, era eh, dar cabida o difusión a todo lo que se puede llamar literatura, que es prácticamente todo lo que está en un libro, en negro sobre blanco, a veces en colores, como en historia sí. interminable. Bueno, pero me refiero a cualquier cosa que está escrita, ¿no? Y, y la verdad es que eh, no había ninguna distinción, ¿no? En, entre un libro que estuviese en un soporte, en otro, eh, obras, por ejemplo, más juveniles, menos juveniles, porque al final, quizás si algo nos enseña el, en la perspectiva, cuando la podemos tener, cuando ha pasado el tiempo, es que no sabemos ...lo que va a ser más relevante o más representativo... ...cuando pasa un tiempo... Uh -huh. eh, ...yo siempre pongo el ejemplo de Dashiell Hammett, ¿no? ...que cuando en su momento eh, empieza a ser conocido... ¿no? ...publicando sus novelas... ...se le considera un autor menor... ...un autor de puro entretenimiento... ...un autor que pues, prácticamente lo leen... Eh, ...simplemente para pasar el rato... ...y luego se convierte en uno de los autores importantes... ¿no? Del, ...del siglo XX... ...esto ha ocurrido tantas veces... ...que el, lo más importante yo creo que es difundir la cultura... ...y ahí el e-book... Tiene esa ventaja también. Yo cada vez que veo a alguien joven, por ejemplo, en el metro o algún sitio así, que está leyendo un e-book, yo de verdad me, no pienso en estar... Claro. ¿Lo habrá pirateado? No, no, yo pienso... Primero me alegro de que esté leyendo. Y después, bueno, hombre, pues si lo estás leyendo, si puede ser, pues los derechos de otros se deberían pagar. Sí, claro, también un tirón de orejas, un pequeño tirón de orejas, también al sistema editorial español, que tendría que pensar hacer algo como los americanos, que es que cuando sale un libro, al principio hacerlo un pelín más barato. Sí. Para aprovechar que todo el mundo lo compre y luego ya... ...va a su precio normal, ¿no? Esto lo hacen los americanos, les funciona muy bien... ...y ellos saben un poco de... de, de, vamos, de ...desde luego de ventas, e, saben bastante. E incluso con eso que, que comentabas... ...esos eh, libros que a lo mejor en un primer momento... ...los puedes coger y leer en ebook... ...si luego te gusta un autor... ...es más fácil que ya te enganches... ...y ah. no te da a lo mejor nada de pereza terminar comprando el libro normal, editado, con su papel en condiciones? Lo acabas comprando porque ya sea para ti, o para regalárselo a alguien porque te ha gustado a ti, o por... al final lo acabas comprando si es que es un hecho, y también es cierto que eso, esa labor está muy bien, en eso ya sí está extendido ¿no? que uno pueda leer un par de capítulos, o una parte introductoria de un libro, para ver un poco también si le engancha le atrae, le gusta, bueno pues eso también está muy bien, Son... la tecnología desde luego no va a desaparecer, así que tenemos claro. que adaptarnos igual bueno, tú que nos cuentas en tu libro de Leonardo para que nos se enganche tantísimo, para que veamos de todas las cosas que se han hablado de Leonardo? Bueno, pues yo, pero eh, lo dejo caer solamente. Una de las cosas que cuento, y está fundada eh, también con, con, bueno, trasladando esa información y las el por qué motivo lo pienso, a una persona que conoce muy bien el, la mente humana y cómo, cómo, cómo son los entresijos de la mente humana, eh, que Leonardo quizá pudo ser un asesino. Pudo ser un asesino. ...y con eh, casos concretos... Que, que, ...que ya digo que son posibles... ...no son históricos... ...yo no puedo afirmar que sean históricos... ...pero sí que hay... ...son las pistas, los indicios... Las, lo, ...lo que una investigación policial... ...haría que igual le llevasen a un juzgado... ...y luego ya el juez diría. Uno de tus eh, libros es... Eh, ...100 misterios eh, sin resolver... ...uno de los libros que escribiste... Hay muchos de esos misterios que tienen que ver con el mundo de la tecnología, aunque sean muy antiguos, sí. o pueden explicarse gracias a la tecnología. Se pueden explicar o intentar explicar gracias a la tecnología, a la ciencia, el, el, bueno los avances que tienen que ver con, con todo lo, lo, lo técnico. Al final, el, el, al, en cierto sentido... To nuestro mundo, nuestro siglo, ya el siglo, bueno, el 20 también, pero y el 21, está todo ligado con la tecnología. Porque cuando escribimos incluso un libro donde lo escribimos, en un aparato tecnológico que claro, es un ordenador. Claro. Entonces, eh, yo creo que la tecnología y la ciencia deben estar ya en, in, in, insertadas o asimiladas a nuestra cultura general. O sea, yo, por ejemplo, ya no entiendo el concepto ese de soy de letras. El soy de letras ya no debe existir. Alguien puede sí, ser de sí, letras, sí. de formación, pero tiene que ser de ciencias también, en cuanto, por lo menos, información. Claro. Entonces, por supuesto, la técnica de la ciencia, yo no dejo de ser ingeniero, además, con lo cual esto lo digo con un poco... Con, de, de, de, a ver, lo, no lo digo de un modo completamente aséptico, claro, porque a mí me toca directamente, pero efectivamente me, me interesa y me o sea, parece de muy de fórmulas y de rimas, ¿eh? Yo creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, ser de ciencias y de letras. Exacto. Y que claro su mente cosas. sea de una cosa, pero que no anule la no, otra, claro, ¿no? en absoluto, me parece que una cosa tiene que anular la otra, en absoluto, todo lo contrario, yo creo que son cosas que se complementan y que enriquecen una a la otra y la otra a, a una dentro de unos minutos estaremos eh, en el círculo secreto con Giuseppe Guijarro hablando de eh, cosas, mensajes eh, que se han descubierto en la Biblia, hablando entre otras cosas eh, tuvo hace unos años una repercusión muy grande el código secreto de la Biblia que en el fondo era lo que demostraba, lo que explicaba lo que se contaba era que alguien utilizando tecnología avanzada encriptó una serie de mensajes y una serie de cosas en la Biblia efectivamente esa era la, la idea eh, la, la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia serían sí, concretamente sí, sí. los que lo que el, lo que en el mundo judío es la Torah y en el mundo uh -huh. cristiano es el Pentateuco bueno pues desde hace pff, eh, eh, tres 3.000 años, 4.000 años, no sé, 3.500, eh, se, se copia siempre de un modo literal. De hecho, si en uh -huh. una Torá hay una equivocación, pues la Torá se entierra, se, des, se descarta. Con lo cual se puede decir que lo que está escrito ahí no, no ha tenido alteraciones. Y aplicando un programa informático que en su momento, en, en origen, lo desarrolló un matemático israelí, que se llama el Yahoo Rips, pues se ve que hay ciertos mensajes que haciendo, vamos a decir, carambolas geométricas o matemáticas... Pero con sentido, o sea, aplicando unas fórmulas concretas, salen mensajes que son, vamos a decir, que no deberían estar ahí, ¿no? Pues, pues yo sé, por ejemplo, el, el nombre de Hilder y, y ciertos datos que relacionan con la Segunda Guerra Mundial o el asesinato, que eso fue lo que lo hizo saltar, ¿no?, a la fama de este código de, de, de Isaac rabin efectivamente, uh -huh. el primer ministro israelí. Eh, y entonces, eh, esto es cierto, yo mm, eh, lo estudié, lo eh, desarrollé con otras personas, un programa informático para emular ese mismo programa, el, el digo, el sistema matemático, más bien, uh -huh. de RIPS, y la verdad es que es bastante sorprendente, sobre todo por una cosa, porque eh, alguien puede pensar que se pueden coger y hacer carambolas matemáticas con todo, y efectivamente, es como cuando uno, uno dice, claro, si buscamos, por ejemplo, en la pirámide de Keops, eh, relaciones que tengan que ver con el tamaño del sistema solar, ¿Algo encontraremos? Pues claro que encontraremos algo. El problema, o la cuestión, es qué encontramos. Porque cuando es muy representativo es cuando realmente hay que darle valor. Y hay veces que mensajes con de esas mil letras, eh, sólo aparecen por ejemplo, una vez. Una vez utilizando modelos matemáticos que además están, que entroncan con la tradición por supuesto judía de la cábala, etc. O sea, es decir, que no son todo tipo de variaciones a ver qué sale sino que se basa en algo concreto. Y eso es lo más sorprendente. Aún así, yo tengo que reconocer que después del tiempo, no sé qué pensar. No sé qué pensar. No sé si hay una parte de casualidad Eh, no la hay, a veces lo analizo y digo, es que no puede ser casual esto. Y otras veces lo pienso y digo, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, la casualidad existe, en contra de lo sí, que se sí, dice, sí. todo el día ocurren casualidades. Con lo cual, no lo sé, yo la no sé qué pensar. <ríe> y tú escribiste mucho sobre este tema, eh, por ejemplo, un libro ese que Morse ha citado, pero también llamado El Código B, ¿no? Efectivamente, buscando mensajes y analizando este código que, claro, lo que tiene es la dificultad que siempre se dice, y lógica además, que es, Eh, tienes una forma de buscar en esas trescientas y pico mil letras de la tora, pero no tienes la clave de búsqueda. De tal manera que lo que buscas luego tienes que esperar a ver qué ocurre. Y es verdad que mensajes que salen una o dos veces o muy pocas veces o prácticamente en, eh, con estos sistemas, pues resulta que después no ocurren. Claro, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Porque claro, que esto es algo cerrado, que no es algo cerrado, que al no tener la clave... Eh, por eso digo que yo hay veces que tengo la sensación de que es algo totalmente real y otras veces que pienso que es algo... Pues quizá casual, un, un juego matemático que nos ha, en cierta medida, ofuscado, no sé cómo llamarlo. Sí, porque muchas veces también dicen que cuando uno está ya intentando localizar algo, es como que, claro, no es está de, de alguna forma dirigido, ¿no? Claro, ya, es ya estoy intentando uh -huh. localizar, que me dé esta frase, este nombre, entonces no es tan aleatorio, ¿no? Claro, la, la, la clave aquí sería un poco la cuestión es, por ejemplo, si pones Adolf Hitler, pues ver qué sale con él no que tú busques y eso es muy complicado lógicamente y a veces ocurre. Por eso digo que ahora ahora estoy en el lado de positivo, por así decirlo, porque digo, claro, que hay veces que son mensajes tan, tan extraños, por así decirlo, que, que, que, que negar que, que que tengan algún sentido es también muy difícil, muy difícil. ¿En qué estás ahora? Porque la última vez eh, venís viniste aquí a contarnos eh, las investigaciones que estaba realizando sobre algunos eh, misterios clásicos sobre los que se había hablado mucho en su momento y tú estabas reproduciendo los experimentos que se habían hecho. Sí, sí, ¿no? sí, hacen, hacen mucho. De hecho, el, el último el poder artículo. De las que pirámides escribí, y otras cosas. Sí. La publicidad eh, subliminal. El último ha sido eh, algo que a mí me, me, me fascina eh, en grado sumo. De hecho, quizás es lo que más. Y es un mapa. El mapa de Odonce Fine, un mapa sí, del siglo verdad, XVI, sí. en el que se eh, muestra la Antártida sin hielos. Eh, esto es imposible. Eh, es que es imposible. Y, de hecho, eh, eh, me puse en contacto con la Lib Library of Congress en Estados Unidos para que me autentificaran que el mapa es, es real, que no es una copia, y efectivamente lo es. 1531. Y claro, que tenga representado algo con una precisión relativa bastante alta, en, por lo menos en, en, a, a grandes rasgos, ¿no? que hace miles de años que no es así y que solo sabemos desde el año más o menos 1950 con los vuelos de infrarrojos que se hicieron por encima de la Antártida porque debajo de la Antártida hay un continente de tierra, no es como el Polo Norte que solo es, que solo es hielo, bueno pues es algo que me parece sorprendente a lo que no encuentro explicación pero ya sabéis los hechos son hechos. Y no se pueden discutir. Y aquí no hay, como en el código, por ejemplo, de la Biblia, uh -huh. no hay una cuestión de interpretación. Esto es un hecho, un hecho comprobable que cualquiera puede verificar. Con lo cual, a mí, desde luego, me, me hace pensar que todo esto, que a veces tenemos que poner la brida, o sea, pararnos un poco, porque a todos nos gustaría pensar, bueno, pues cuando hablas de Oparts, que sean reales, ¿no? Sí, sí, Tal, sí, Bueno, pues aquí hay, para mí, al menos para mí, un caso que es totalmente incontrovertible. Y a partir de ahí, el 1 ya es... Que, lo, que existe, o sea, que hay algo que no podemos explicar y que es de la antigüedad Leonardo da Vinci, el genio de del genio es el título del último libro que has escrito pero hay muchos otros libros que has escrito hemos comentado algunos, pero sobre el hombre más importante de la historia de la humanidad y yo creo que todos estaríamos de acuerdo y si preguntáramos en la calle quién es el personaje más destacado seguramente hombre, uno, ganaría desde él, que luego ¿eh? Leonardo estaría siempre en las quinielas o me estaría habría otros ¿no? ¿sabes? Sí, sí. Newton, Gauss, Einstein yo tengo, yo tengo una pequeña duda que hace nada leí una cosa de él que por lo visto Había dudas de que se había tenido un hijo. No sé si en tu investigación has encontrado algo. Eso, concretamente no, pero que pudo tener una relación con una mujer que también llamada Catalina, curiosamente, pues eh, sí, es decir... Que toda esa idea que siempre se ha tenido que Leonardo cuando fue acusado de sodomía, de joven y tal, que, que bueno, pues que probablemente o casi seguro que era homosexual yo no lo tengo tan claro, pero aquí estamos un poco como lo que os decía de la cuestión del asesinato posible, ¿no? es una especulación plausible, pero se queda en especulación Leonardo da Vinci el genio de transgente, el genio del último libro en nuestro invitado de esta noche David Zurdo, David, muchas gracias muchísimas gracias, gracias adiós.